A, a mencionar que el día de ayer, se no sé si sabías, que se conmemoraba el Día del Hábitat. Uh -huh. Contanos. Bien, en relación a esto, a conmemorarse el Día del Hábitat, estuvimos hablando con Juan Pablo soloa quien es referente de eh, la UTEPS, referente de dentro de los espacios de los movimientos populares, para ver qué es lo que se viene impulsando, cuáles son las concepciones de hábitat que se vienen impulsando desde los movimientos populares. Uh -huh. ¿Qué es lo que qué diferencia de una vivienda con el hábitat y cuáles son los acompañamientos actuales que se están realizando desde los movimientos populares para generar estas este tipo de hábitat digno. Si te parece escuchamos su palabra. Bueno, escuchemos entonces. El primer lunes de octubre de cada año se conmemora el Día del Hábitat desde hace ya varios años desde allá por la década del 80 Y la reflexión que nosotros hacemos es la misma por la cual se creó el día, es eh, tener una, una vivienda digna, un hábitat digna. Esto tiene que ver con, con dos eh, dos grandes temas. La casa es el lugar donde nosotros diariamente elegimos para, para vivir y todo lo que eso implica, y a su vez... Eh, Nuestro gran hogar, nuestra gran casa que es la eh, la tierra, nuestro mundo eh, O sea, no solamente es tener un techo, tener agua corriente, tener eh, cloacas Tener ciertas condiciones para, para que en nuestro quehacer diario podamos realizar nuestras diferentes tareas de manera cómoda sino que también implica el cuidado de nuestra casa mayor y esto tiene que ver con el, con el medio ambiente eh, pero bueno más que nada yo quería tocar el, el primer punto esto de la importancia de, de por qué tener una casa digna y ahí comentar un poco lo de la, lo de la pobreza estructural uno de los aspectos en eh, a la hora de medir la pobreza, porque hay varios tipos de pobreza, eh, en general la pobreza se, se mide si uno tiene acceso a, al dinero para cubrir ciertas necesidades. Es decir, hoy por ejemplo, si una persona no tiene el acceso para comprarse ropa, para poder ir al cine o hacer algún entretenimiento, y la alcanza solamente para comer, es considerada pobre. Eh, pero dentro del, de la medición de la pobreza hay algo que se llama pobreza estructural, que eh, son aquellas personas, aquellas familias que, más allá del vaivén económico eh, que puede suceder en algún año o en algunos años, eh, le va a costar salir de la pobreza. A veces la pobreza aumenta porque... ...los salarios quedaron un poco atrasados... ...pero bueno, eso tranquilamente en un mes o al otro mes se puede solucionar... ...se aumentan los sueldos y esas familias salen de la, de la pobreza... ...en cambio la pobreza estructural tiene que ver con, con otras con otras cuestiones... ...una de esas cuestiones que hacen a la pobreza estructural... ...tiene que ver con la vivienda digna... ...si tienen o no techo, si tienen o no cloacas... ...por qué es importante esto para desarrollarse, porque es estructural... Porque una persona que no tiene cloacas, por ejemplo, que no tiene agua corriente, en su quehacer diario, está preocupada por esto. Cómo se va eh, a bañar, por ejemplo, ¿Cómo, eh, o, o, lo, o lo salubre, digamos la, la cuestión de la, de la salud. Eh, ahí entran también el tema de las enfermedades una persona le cuesta conseguir un trabajo si tienen que preocuparse por cómo se va a bañar a la hora de salir a buscar trabajo cómo va a estar eh, presentable para hacer eso o por ahí contra alguna enfermedad y tienen que ocuparse de ir al hospital para eh, para poder estar para poder estar bien entonces esas personas que están dentro de la pobreza estructural Eh, ...es donde más va a costar eh, que salgan, por así decirlo... ...de esa pobreza estructural. Eh, y un aspecto importante para eso es tener una vivienda digna. En los últimos años se han estado haciendo grandes avances... ...en la Argentina a raíz de planteos que hemos hecho... Eh, ...las organizaciones sociales, los movimientos populares... ...tanto en la calle como en los diferentes ámbitos del Estado... Ya se cuenta con una ley nacional, que es la Ley de Regularización dominial de Barrios Populares, se ha hecho un registro, eh, donde, bueno, ya es algo conocido, hay más de 4.000 villas, asentamientos y barrios populares en Argentina, y se vienen haciendo diversas políticas para poder eh, avanzar sobre sobre el sueño de una vivienda digna. El impuesto país, que va a... La, ...destinado a la organización de los barrios populares... ...o el reciente programa Mi Pieza... ...que apunta a, a mujeres... ...que puedan emplear o remodelar... ...o refaccionar sus sus casas... Eh, ...en alguna parte... ...sin duda esto, estas medidas son las que... ...las que tienden a... ...que se tenga un hábitat digno... Eh, ...esta es la reflexión que nosotros hacemos... Me parece que, que va por por ese camino eh, la lucha por por el hábitat digno y para que todas esas personas puedan salir de la de la pobreza estructural. El... Bien, Julia, ahí escuchamos entonces eh, por el día del hábitat. Exacto, ahí estábamos escuchando la palabra de Juan Pablo soloa referente de UTEB, eh, donde hacía mención a esta diferencia de que no solamente se trata de tener una casa. Claro. O sea, hay gente que que tiene eh, el acceso a una casa, pero dentro de la casa encontramos familias eh, hipernumerosas. Tenemos una casa para tres familias en donde están viviendo eh, más de 10 personas. Entonces también tiene que ver con eso de que realmente no sea simplemente una vivienda, sino que también sea un espacio habitable. Claro, Juan Pablo claro. hacía referencia a poder acceder a una ducha, pero podemos también hacer referencia a que puntualmente tengamos un espacio, por ejemplo, hablando de la educación, donde un niño tenga una silla y una mesa para poder sentarse a estudiar, donde se tenga también acceso, por ejemplo, pasamos una pandemia donde no teníamos conectividad o acceso a internet y era imposible acceder a la educación sino desde unos cuadernitos donde no tenías eh, injerencia o posibilidad de hablar con el docente la docente, Eh, estamos hablando de un montón de factores que hacen de una vivienda un lugar habitable claro. entonces eh, la importancia de, de, de los del trabajo que se viene realizando desde los movimientos populares para para que esto sea posible buenísimo pensar en esto y también visibilizarlo Juli te agradecemos Sí, muy importante bueno compañero ya será hasta la semana que viene bueno bueno que disfrute el fin de semana largo entonces les mandamos un abrazo muy fuerte para ustedes, para todo el equipo y por supuesto para toda la audiencia. Que estés muy bien, Juli. Abrazo grande.